Bueno, v y hacer lo que significó la jornada electoral a nivel provincial, realmente una jornada, digamos, lo que hace, a, fundamentalmente, teniendo en cuenta lo que se disputa, lo que significa distinta categoría,、eh, bien tranquila, por lo menos en Galvez, y lo que significó fundamentalmente los nuevos ganadores, ganadoras, que lo que significa esta contienda. Estamos en comunicación con Javier Cantero,、eh, que era precandidato, ya hoy es candidato a concejal. Por el frente de frente. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Américo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van? Bueno, con poca voz te escucho, me d i o Caído, ¿qué pasa? Sí, sí. Ajá, te la toma、sí, de frío la gente. Estoy, estoy con un estado así de resfrío y estoy aquí. No,、claro, y de la jornada larga de a y e r t e pues eso pegó fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Javier, vamos, vamos a tratar de hablar un poquito. Eh, digamos, eh, vos venís a una función o que hace tu, concretamente tu profesión. Bioquímico, y alguna vez pensaste que iba a entrar a la política?、Eh, no, <risa> la verdad que, la, que es la primera vez que、bueno, estoy, estoy incursionando en esto.、Eh, yo vengo del otro, como te digo, sí, de otro ámbito que es la salud. Y estoy acá gracias a, a Leo r i a n a que es quien me convocó y quien、claro. me convenció.、Eh. Sí, sí, sí. Y, y quien me sumó a su equipo, y la verdad que estoy realmente agradecido por eso, porque. Fue、eh, una experiencia la que,、eh, que he vivido con esta campaña y fue muy satisfactoria para mí, muy gratificante, así que muy agradecido por eso. Yo te r e c o r d a b a m o otra vez cuando nos visitaste que tu mamá fue candidata a concejal, la c h a g r a n Chavera. Había sido candidata a concejal en una, vez, en una época q e me acuerdo que m i l i t á b a yo m i l i t a b、bueno, a m o s siempre, m i l i t a m o s en política, ¿no? Y yo、sí. le, había, le había convencido a Chabela, no quería saber más, pero le había convencido, parece que fue con Juan Carlos Galotto en la lista de, sí, de concejales. Sí, pues, sí, sí. Así es. Tengo, perdamos la, la boletita r e c u e r d o está todavía en otros días pegando recuerdos, mi mamá estaba. Ajá. Bueno, un poco lo que significa tu profesión, digamos,、eh, más allá de la mirada de lo que significa tu profesión, digamos, acá hay distintos problemas en la ciudad que a veces.、Eh, Eh, digamos, el Consejo tiene que tratarlo y, fundamentalmente, a medida que vaya avanzando, lo que significa ahora septiembre, la posibilidad de que seas concejal, eh, concretamente, eh, digamos, hay proyectos ya en l o que hace dilumbrando, no d i g o que lo tener notado, no tengo conformado, pero bueno, que, que, de, de, de, de, de tu punto de vista personal, ¿a qué apuntaría concretamente? Mira, nosotros, bueno, e proyecto, obviamente, que, estamos, que hemos hablado mucho, hemos eh, eh, es? elaborado, Proyecto、eh, en, la, en salud, por ejemplo, bueno, es un tema que a mí me interesa, pero obviamente que es una prioridad en la ciudad de Galvez. Toda la crisis sanitaria que tenemos, obviamente,、eh, sobre todo la parte privada, n o la salud privada, Claro.、Eh, y que repercute en la parte la salud pública. Eso es, un, es uno de los temas que, que me preocupa. Me gusta fortalecer lo que es a salud primaria.、Eh, poner d i g a más o poner s m auge en, la, en la, la atención en los dispensarios, que tenemos centros de salud muy de,、eh, deshabitados prácticamente, que es u n a p e n a porque son lugares muy, eh, eh, eh, como es la parte,、eh, dicen muy linda el edificio, y lo, eh, eh, he ido tarde a, a, a ver, a, a hablar con, los,、eh, con el enfermero que está, a v e c e s está solo <risa> trabajando y no hay atención médica, no hay médicos, ¿eh? Y cuando bien podrían estar atendiendo y, y, y sacando, quitando un poco la atención, lo que es descentralizar la, la atención en, Sanco, en el hospital que tenemos en la ciudad. Claro, Por la tarde, por lo general, toda la actividad se da en el hospital y en los centros de salud o los dispensarios directamente. Claro, Ahí... deshabitados totalmente, no hay más、no no、gente. Entonces, una, la verdad que es una pena. Obviamente que todo eso,、eh, el problema viene mucho más m a s d Profundidad, que es la parte que no l m i n i s t e r i o de salud no, no nos dan, están dando cargos, ¿no es cierto?、Eh, entonces, ese t también es un problema, obviamente. Al no haber profesionales, pocos profesionales, tampoco hay mucha posibilidad de tener m s atendiendo a n e l e o t o s lugares. Sí, esto, esto es una situación que se da, lo que significa fundamentalmente la asignación de cargos, t o d a s e s t a s cosas. Este gobierno provincial ha dejado de lado fundamentalmente lo que significa. Apoyatura en lo que hace al interior, n o posiblemente se vea mucho en Santa Fe o en Rosario, y en lo que hace concretamente a las ciudades, digamos, como el caso nuestro, que somos ciudades medianas, 20.000, 25.000 habitantes, desgraciadamente no llega. n o Sí, sí, totalmente, eso es lamentable.、Eh, Mira, con, con lo personal, más que hablo, nosotros, con el hospital de g a l e z se está teniendo mucha gente, y mucho más ahora que se duplicó. La atención, ¿no? Porque como veníamos hablando de la crisis sanitaria que en la parte privada,、eh, las, las guardias están sobrecargadas y, y mucha gente, mucho más gente, y tengo y la, misma, la misma cantidad de personal. Y el laboratorio de la, del hospital、eh, hace años que v i e n e trabajando con mucha,、eh, atendiendo a mucha gente, y tenemos un solo. el nombramiento es un solo bioquímico、yeah. ¿eh? y, y soy yo <ríe> que estoy encima ahora por,、eh, por jubilar porque por, pues, no, por la, no tengo la edad todavía pero bueno los、no、tengo los años de aporte y con los cómputos y el d o 2 x o bueno que se aplica puedo,、eh, puedo llegar a jubilarme pero me voy a jubilar siendo i n terino después de, no, de 31 años trabajando en el hospital Los n u n falla que hay. Nunca hubo un nombramiento. Sí, sí, nunca hubo un nombramiento, sí, eso es lamentable. Claro.、Eh, digamos, esa tarea que vos la viste de forma personal solo, concretamente, fue tema también de, de lo que significó el COVID, ¿no?、De、lo que significaba e s o s p a g o s n todas estas situaciones, que estaba sobrecargado fundamentalmente en la tarea que hacías vos, ¿no? Claro, sí, sí, sí, s ú p e lamentable.、Claro. Eh, es que, eh, digamos que hubo, hay cargos así, COVID. Cargos COVID, que, que algunos hay, hay una bioquímica ahora con este cargo, ¿no? Y esto n e e s t a m o s ahí、eh, justamente tratando de que esa bioquímica pueda、eh, sumarse al plan. t、no. e、eh, A veces, un poco la, la, la situación del consejo se ve dibujada, lo que hace a la función que tiene que cumplir, ¿no es cierto? Está dibujada, a veces muchos habitantes de la ciudad no saben, que, no es que no sepan q u i é n s son los concejales, pero ¿cuál es la tarea fundamental? Un poco también está en tu mente el hecho de impulsar un poquito con mayor fuerza lo que significa el Consejo, ¿no?、Eh, no, no, no, no sí, no, no concretamente no, que a veces la gente, el e común de la gente interpreta que el Consejo es el gobierno, el gobierno,、eh, digamos, que tiene que hacer cosas.、Sí. El concejal legisla, y controla y también trae claro, leyes,、sí. legislando, ¿no es cierto? Es un poco、claro. la situación que se da, digamos, desde el punto de vista,、eh, a veces hay gente que dice, ¿para qué está el Consejo? Claro, claro. Bueno, justamente ¿no? sí, la función del, del concejo, obviamente, es, es, es, es el controlor de del d i s p o s t i v o ¿no es cierto? Sancionar ordenanzas, disposiciones para el municipio,、eh, obviamente esa es la función del, del concejal. Yo lo que decía en una, la, una nota que me habían hecho,、eh, de poder cambiar la, la imagen、eh, que tiene la gente sobre el concejo, justamente eso t que decía, Que la gente piensa que el concejal no hace nada. <risa> o, o por ahí dicen, no hizo, t u v o por cuatro años y no hizo nada. Y a lo mejor él justamente sí hizo, lo que pasa es que no se visibiliza lo que se hace. Es ese es el problema, y la gente no se entera del trabajo que el concejal es,、eh, está haciendo. Y entonces una de las cosas que acabamos a tratar de revertir esa imagen este, y hacer lo posible para que se visibilice, que sea más transparente todo el trabajo. El concejal.、Eh, por ahora, Javier, te agradecemos.、Eh, ya veremos cómo será la situación fundamentalmente d e lo que es la campaña electoral y en septiembre、eh, lo que s i g n i f i c a la definición del consejo y a partir de ahí seguimos charlando. Bueno, m a l m e r i c o gracias. Y bueno, y seguiremos trabajando y más arduamente ahora para, para enfrentar la próxima campaña. Perfecto, agradecido de acá. Gracias, gracias. Ahí estuvo Javier Cantero,、eh, ahora sí candidato que se dedica al frente por el partido de la Unión Cívica Radical. Él fue por, junto con Diana y con, con el sector de, de uso, con que este p e r i m e r concejales.、Eh.